Estamos en la plaza de los dos congresos, en esta movilización, en esta marcha en contra de los tarifazos, en esta marcha de antorcha. Cuéntenos un poquitito su nombre, a qué sector pertenece y el motivo de su presencia acá. Mi nombre es Eduardo Miranda, de los a la industria. Y estamos aquí porque somos pymes. Pero en realidad no están las pymes, si usted observa, aquí están todos de los trabajadores, los jubilados los comerciantes, los industriales, los de servicio, en fin el país se está manifestando en contra de una política que ya no se soporta ya no se soporta más esto el presidente hace oído sordos está de vacaciones, dice que tiene que Recuperar energía, que no sé dónde la gasta, porque la verdad creo que nunca trabajó en la vida, pero bueno, al margen, lo que es cierto, es que se tome vacaciones para siempre. Tu nombre, contanos un poquitito el motivo de tu presencia acá. Bueno, obvio, ¿no? Bueno, empieza el numeraje, bueno, el tarifazo, y más que todo por el futuro de nuestros hijos y nietos, ¿viste? Más que todo, porque nosotros ya estamos hechos, pero hay mucha injusticia para el, el común de la gente, ¿a qué se dedican? Yo a Molería, tengo Molería. ¿Cómo está el rubro? Para la mierda, bastante mal. Están cerrando muchos negocios acá en la avenida Belgrano. Recién vengo caminando de ahí. Hace dos meses estaba averiguando cuánto costaban los locales. Había tres locales que se alquilaban. Ahora con 17 Le están sacando la plata a la gente para dársela a las multinacionales y a nosotros, que la gente que nos va a consumir. No, no, no, no, no le dejan plata para comprar los moles que ellos necesitan. Por ende, nosotros no vendemos. Los gastos cada vez son más grandes y las ventas menores. Tan real como eso. Hay que salir a la calle. Hay que salir, acá estoy. Gracias.